La municipalidad espera que haya al menos 1.500 inscriptos para recibir los créditos para la economía popular. Así lo reconoció en Radio Kermés la secretaria de Desarrollo Económico de Santa Rosa, Carmina Vesga. Es una línea en la cual este, las cuotas intentamos que sean muy bajas y cuyos montos mínimos y máximos del crédito van de 5.000 a 50.000 pesos, destinados a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, oficios, monotributistas sociales, eh, monotributistas de categorías muy bajas. Eh, la verdad que es una, una herramienta que que la estábamos necesitando en el municipio, porque hay un universo de trabajadores que atender y que dar respuestas inmediatas y que, por supuesto, además, no encuadran en los requisitos de ningún banco. Esperamos al menos un universo de 1.300 eh, inscriptos este, por el pronóstico y por el, la demanda y la consulta que hemos tenido desde la Dirección de Economía Popular. El gremio de los telefónicos denunció que las empresas Claro, Cablevisión, Telecom y Telefónica violan la cuarentena. Así lo confirmó en Radio Cracia el secretario general del sindicato César Montes de Oca. En el caso de Telecom es este, todavía más visible cómo de alguna manera el grupo Clarín es el que está encabezando eh, la, eh, la, la anticuarentena. Eh, sabido es que estos grupos... Este, están trabajando decididamente y a partir de sus medios y de todos sus, sus aliados empresarios para tratar de romper eh, eh, la situación de cuarentena, este, tratando de, de privilegiar o poner como prioritario lo económico y no la salud. En el marco de la pandemia y la cuarentena, en algunos lugares florece la solidaridad. Referentes de la agrupación La Evo Morales y La Casita de Todos contaron a nuestro cronista de exteriores su tarea para asistir a residentes de zona norte y del barrio Pueblos Originarios. Desde la Evo surgió la idea de cooperar un poco, de estar presentes con las familias del barrio de alguna manera, dado que, bueno, esto de la pandemia, eh, por todo el tema de poder ir al merendero y estar cerca de, de nuestros pibes y pibas, así que de alguna manera queríamos estar presentes. Y bueno, surgió la idea de empezar a entregar viandas y mercadería. En un principio, primero la gente nos donaba mercadería y la estábamos haciendo llegar a los hogares. Pero después, bueno, surgió la idea de las viandas como una manera más de estar cerca y bueno, de poder acercar un plato de comida caliente que es tan importante. En su columna de cada semana, Cintia Alcaraz describió esta vez el impacto concreto de la Ley Brisa en nuestra provincia. La ley Brisa nace como consecuencia de una cobertura periodística en 2014 cuando se conoce el femicidio de Dayana Barrio Nuevo. Brisa, junto a sus dos eh, hermanitos pequeños, quedan a cargo de una tía, de una hermana de Dayana Barrio Nuevo y se hace pública la situación de abandono eh, del Estado eh, respecto a eh, la, las infancias, las niñeces, quedan en huérfanas a causa de eh, los femicidios, femicidios que ocurren en nuestro país cada 23 horas. Lo cierto es que la ley amplía la cobertura y no solo repara económicamente a niñas y niños y adolescentes, por supuesto, eh, víctimas de femicidios, sino en todos aquellos casos en los que su progenitor o progenitor afín haya fallecido por causas de violencia intrafamiliar o por razones de género. La desidia estatal disparó los casos de coronavirus en las Villas Porteñas. Mónica Santino, entrenadora del fútbol feminista de la Villa 31, relató la situación que se sufre en el lugar. La situación en la Villa 31, en Retiro, en Ciudad de Buenos Aires, es de gravedad. Lo que la pandemia puso en evidencia justamente son las diferencias atroces que existen en la ciudad más rica de, del país, el distrito que cuenta con más recursos, una organización que siempre fue de espaldas a la gente y que puso en evidencia que las obras eh, no están bien hechas eh, y la falta de agua es una de las causales principales de, de la cantidad de contagios que se dispararon en las últimas semanas. Frente a eso, eh, lo que las organizaciones sociales hemos aprendido eh, de convivir con todas las personas de la 31, eh, es que todos los conflictos se enfrentan con grupalidad, que todas las instancias se, se superan colectivamente. Y me parece que en ese camino vamos casi todas las organizaciones.